¡Larga! Se puso en marcha la competencia Atención Se están corriendo los atletas En busca de los 10 kilómetros Pero en definitiva Quien toma la pota, quien encuentra en columnados encarecen la ciudad india que se va cruzando el puente lucio florina mis oídos ustedes cómo maca malder son los que están competencia que se ha puesto en marcha cerca de Pino Valencia espectacular, la silueta inconfundible de los palestristas enorme entusiasmo del público viendo el perímetro de la carrera estamos dejando atrás con los punteros el sector de lucha emocionante el comienzo